Juntos por Chile. Bajo el alero del Hogar de Cristo. Reunamos mil millones de pesos. Para equipar dos mil hogares destruidos por el fuego. Haz tu aporte a la cuenta. 400-01-024 del BCI. 400-01-024 del BCI. Juntos por Chile. Hogar de Cristo. Radios de Chile.